Bijna los brazos, desde de afuera. Rompemos el vallado, desde de afuera. En zona libre, si, si no zendras no la puerta te la cuento.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 Son parte del problema y venimos a denunciarlo Porque parece mentira Los pibes y no senten muertos en la mano De la policía y es una realidad es La mafia organizada y el gatillo fácil de la asusta el gran flagelo de esta sociedad Y no es casualidad que hay jueces que permiten ni protegen tanta brutalidad Si son los vulnerados los dejados de lado Lo que grasarán la maquinaria del engaño diario Desesperado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 Lucas. Dígame, licenciado, licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias, gracias. Gracias. Son nomás, solo más de ¿cómo era que decía? Son más de papa, No hay de qué son no más de papa. hay de qué son más de papa. Qué grande los chifladitos. Gracias, compañero. el mejor el mejor de Chespirito. Menos. Licenciado. Se sí, siente está rara la mesa hoy, ¿no? Arandoza, sea, Arandó. Sagando la mesa. La circularmente, y ¿no? Porque y para el otro otro lado, también, ¿eh? del vidrio eh. Ten tenemos eh también. ¿también? operadora, eh, productora y cebadora de mate, y eh, aparte con título internacional, porque es uruguaya. Olvíate, ¿eh? Claro. Tiene certificado. Está garantizado. Mira, Le ponen como un tatuaje código de barras para el tema del mate. Sí, sí. Yo creo que nacen con así. Sobre todo es. Nacen con. así. Mira, a mí me tocó estar hace unos años. Para el, para el termo, hizo hice, claro. hice un curso de idioma, ¿no? Fui a aprender Uruguay, a hablar en uruguayo. Me enseñaron dónde meter el voto ese tipo de cosas. Y la casa que nos estaban de intercambio, que nos estaban eh, aguantando ahí con unos compañeros que fuimos, eh, hubo un, un enfermo que tuvieron que pedir eh, la medicina, ¿no? Que venga la ambulancia a revisarlo. Y cuando el médico vino, abre la valija y yo dije, bueno, saca un termómetro, <risa> saca el estetoscopio para ver cómo se llama. No, sacó un termo y se lo puso <risa> abajo del brazo. Y ahí con... Con un minuto de termo le pudo decir qué era lo que tenía. Ya, está, ya fue una cosa impresionante el, el, el, los usos que le dan al termo. Eh, estamos arrancando una nueva emisión de, desde afuera, con varios invitados. Nos está esperando Natacha Bianchi, como siempre. Nuestra compañera, Laura Oliver, ahí en la, en la producción y cebado de Mates. Eh, Visita eh, más que esperada, lo venimos anunciando hace dos años que iba a estar aquí en el piso del programa, después de, de alguna intervención allí por Villaluro en vivo, porque das intervenciones desde el éter la mayoría de las veces, y, y nuestro crítico especialista, el, el doctor Bandini. Sí, sí, ahí. podría ser. Podría ser hoy. En, en uno, tenemos al doctor Bandini y al licenciado Ferreiro ahora en la mesa. Es un derroche. Es un derroche, Ven, Voy un a, cacho de, derroche de magia un Cacho de cultura. Me voy a anotar en uno de esos programas que dan clase ustedes para hacer de vuelta secundaria, yo me parece. Sí. Voy a arrancar todo de cero. El tema es que no nos metan presos a todos. Pero... No, okay. eso es verdad. Bueno, eh, felicitaciones, Ferreiro. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias. Acaba de terminar un, un recorrido eh, estudiantil. Por la uva y. La uva no, no, no, no, no me mató. No, no lo mató la uva. No la uva no, no lo mató. Mira, como que te hagas el pelotudo y te vayas a una revista después a de escribir tipo noticias. Anfibia. Te me voy... empalamos ahí en medio me... de la uva. Me voy a ir a la revista Anfibia a escribir cansada sobre el posmodernismo. <risa> ¿Te, <risa> ¿Ya pare? te <risa> estar... <risa> <risa> parece? Ya, ya, ya lo llamaron. Hay que estar yendo. Ahora, ¿eh? Esa que... pluma te la voy a meter. Ahora que el licenciado parece lo están llamando de algunos diarios de izquierda. Sí, sí, o sí. Por no decir de izquierdas diarios. De izquierdas diarios, ahí está. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, no sé, eh, me están llamando, me están mandando un mensaje de Movimiento Evita, que está haciendo su propia revista ahora. Sí. Ahora que se fue frente para la Victoria. No estamos sí. en el bloque, ¿no? Exactamente, sí, sí. Nos están mandando mensaje continuamente porque va a formar el bloque Peronismo para la Victoria. Ah. Ah, bueno. Se Bien. mataron cuando empezaron a hablar. Sí, sí, sí. Se ve que estuvieron <risa> debatiendo durante mucho tiempo. PPB va a ser. ¿No? Bueno. PPB. Per sí. Peronismo para la Victoria. PPB. Puah. PPB o PP9 no tal vez. <risa> <risa> hay que ver qué ve, Pepe. Hay que ver qué ve. Bueno, antes que sigamos iniciando esta nueva misión, recordarles que nos están escuchando por la retaguardia, por su página www.laretaguardia.com.ar. Una vez más estamos expropiando el estudio Víctor Basterra para hacer una nueva misión de desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, eh, como siempre, eh, hay de todo. Producción al instante, producción minuto a minuto. Sí, nosotros nos gusta la adrenalina. Sí. Y pasa, igual hay muchos temas. ¿Cómo decide uno dónde encarar? No, es muy difícil. Es demasiado. Vamos, la gente está pidiendo un programa diario. <risa> que la gente colabore. Que la gente colabore <risa> para el programa diario. Entonces, ¿no? Están haciendo un objeto de atrás de la ventana. No, sí, no, sí. no, no, no, Algo no. que esté diferente. ¿Qué es eso? Va a caer el antiguo el antiguo contact. Sí. <risa> ¿Esa quiere ellos, conducir ¿no? aparte ese programa diario? Sí. Tres sí. veces por semana lo quiere conducir ella sola. Sí, y ser sí, columnista sí. también. Sí, las dos cosas. Va a, va a cambiar la voz. Hacer varias eh, voces. Cuando haga la columna va, va a impostar la voz. <risa> eh, Bueno, ¿qué tenemos? Vamos, tenemos que hacer. No, <risa> no es un programa, no. <risa> hay que hacer el programa. <risa> hay, que hacer el programa ¿eh? hay que hacer el programa, hay que hacer Se sí. A una <risa> Sí, la verdad que venía con unas ganas, pero bueno. Había varios que estaban incitando a las cervezas, pero bueno, eh, mentirosamente su programa sin alcohol. <risa> <Sí>. <risa> mentirosamente. Eh, vamos a ir a... Aunque usted una... no lo crea, ¿no? Era un y... gran programa ochentoso. Sí, gran, gran programa. Gran programa. ¿Cómo eh, se llamaba el muchacho? Que era... Jack Palance. Jack Palance. Jack Palance, Palance. replay, <risa> aunque usted sí. no lo crea. Una ¿Por vez un amigo... Mea... replay? No, no Replay era, era como el que tenía el museo de las de ah. cosas raras. Y el registro también claro. de esas estupideces. Había cosas de un tipo se clavó así en cosas. Es verdad, eso, Un bono sí. cocido con un tiburón, sí. no sé. Sí, sí, sí. No tenía que ver con Replay, ¿no? No, no, no. Tiraron no, ah. a... sí, un montón de boludeces, se pero bueno, a... de niño <risa> sí, nos parecía entretenido. <risa> Le tiraste abajo el programa sí. pulpo porque ah, te... yo también lo veía, pero... Después ya llegó un momento que te empezás a dar cuenta de que no... Qué curro que había hecho ah, horrible, Un Gran curro, Jack Palance. Jack Palance, mandíbula ahí. de cristal, sí. estuvo choreando como sí, sí, loco. Sí, sí. Un, montón. un montón. Una vez un amigo medio borracho en un bar me dijo, ¿y ahora qué querés, Matías? Ahora hasta los babasónicos tocan en el Jack Palance. Todavía lo estoy buscando. No sé si es un hotel, un estadio, no sé qué quiso decir, si se confundió con Alejera, Pero fue una frase que me quedó... Me, algún día voy a ver si hago una remera o incurro en algún tatuaje, pero hasta los babasónicos tocan en el Jack Palance. Mirá vos. Hay que traerlo a sí, ese muchacho. De alguna. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es, ese muchacho en mi anecdotario antipolicial eh, tiene, tiene como gran anécdota en el barrio que en una trifulca en Flores, Terminó durmiendo un capitán de infantería de un tontazo Qué lindo. Y lo, lo, lo, después los chicos del barrio lo pudieron salvar de, de la detención que hubiera sido ya... Ya sabemos lo, lo que podría haber pasado. Sí, sí, sí. sí, sí a de Jack sí, de Jack y de varios, sí, de varios. Jalpan, Bueno, pero... será Radovisky, pero por lo menos le me metió un viaje. Está bien. Sí, barrio. sí, sí. Está muy bien. Es más, en, en, en, firmó en uno de los instrumentos intervenidos del compañero Alejandro Cabrera de Britos. Está la firma de esta mano que noqueó a un a un capitán de, de, cuerpo, de un cuerpo de infantería. Así que bueno, con este inicio en particular. Eh, y... Sí, vamos a ir con una canción para el licenciado. Para el licenciado. Que tanto le gusta la Mississippi, ya digo. Canción que, para y... Rodrigo, entonces. Y le encanta que le digan licenciado también. Licenciado. Licenciado. Sí, no ah, Justo que pensábamos. Nena, cae muerto Je le dio pequeño adiós De centro gris, del abismo Sé que no soy yo, a quien duermen. Solo sé que no soy yo, a quien duermen. Gaat daar in het centrum Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las escondieron? ¿Dónde las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 ¿Hasta qué punto están involucrados en uno de los más horrendos crímenes que aún persiste en pleno siglo XXI? Desaparecidas en democracia, la democracia. Las, estamos las estamos buscando. Junio, Junio arde, arde, arde, arde rojo, rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio, jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio, acto en el Puente Purredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi, viven en nuestras luchas. Junio, arde, arde, rojo. arde rojo. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad,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 Y aguante la organización, y aguante la lucha, y esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha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 la cortina Viste, no me puse me, me, me descolocaron No, encima que nos bardean Te cambian la cortina A ver Encima, me, ahí me, no me escucho ¿Esto que es de otro programa O trajiste una columna nueva? No, no, es de este me parece Ah, de este Sí, sí Porque no es de otro programa La cortina Sí, bueno Hay que ver, a ver ¿Está en la internacional? No, no está ahí No está disponible No está sí, disponible, sí. bueno Aunque no lo crean Aunque no les parezca Esta es la sección de internacionales Exactamente, vamos a esperar que Dani cierre la puerta. Ahí está, muy bien. ¿Con qué efecto que le inventé? Sí. <risa> muy bien, muy... un lindo sonido. Es revolucionario. ¿no? Es revolucionario. Sí. Muy bien, exactamente. Bueno, eh, en internacionales el tema eh, trascendental de esta semana fue sin duda lo que sucedió en México, lo que sigue sucediendo en México, no lo que sucedió. Eh, este, en este caso en Nochixtlán. Vamos a escuchar un audio. Eh... Ah, no tenés ah. un audio, tenés la canción. A ver. Aparte, aparte de que tenés un audio la también. Canción. Excelente, muy bien la canción ahí. Bueno, sí. eh, muertos y heridos durante un ataque en Nocchitlán eh, esta semana, eh, allí en México. Eh, ¿Tenemos el audio ahí, Nati, disponible o te espero un poquito? Es una de las maestras. Eso que fue en Chiapas, fue, ¿no? Lo de la maestra. En Chiapas, sí, sí. sí. Eh, tenemos el audio de una maestra que presenta agredida, Reprimida, no agredida Reprimida por la policía. En este caso no es la maestra. La muy diferente. Si sí, nuestros indígenas se vieran conociendo las armas. Moctezuma no dobló las manos. Ni las entregó. Ni se incognó el cortex. Moctezuma luchó hasta el final con el último príncipe Azteca, con el último con Cuauhtémoc. ¿Cómo es posible que no se acuerden con un poco de historia? ¿Cómo es posible que no recuerden el gran están? ¿Cómo es posible que no recuerden aquello que contó un día Bernal Díaz del Castillo? ¿Cómo es posible que no hayan leído un poco la historia? ¿Cómo es posible que nos vengan a golpear a maestros? Que somos maestros de sus hijos. Que ustedes son nuestros padres de provincia. Que ustedes pertenecen a nuestras escuelas. Somos el último estado y el último bastión. Si ¿Sí no mexicano doblemente, elegimos ser mexicanos. ¡Elegimos ser sepanecos! ¡Y elegimos pertenecer a la República Mexicana! ¡1824, 14 de septiembre! ¡Ahí elegimos ser nosotros mexicanos! ¡Ahí elegimos ser parte de esta República! ¡Pero no para caer con nuestra propia gente! ¡No para caer con nuestros propios padres de familia! ¡Cuando es posible que nosotros les hayamos puesto los lápices en las manos de sus hijos, de ellos mismos. los hayamos abrazado, les hayamos enjugado sus lágrimas, cuando ustedes no tienen tiempo para atender a sus hijos, cuando se la pasan viviendo y trabajando día y noche, y llegan a donde las escuelas contarnos los problemas de ustedes, y nosotros los acogemos, y nosotros los abrazamos y los escuchamos, Con qué cara y con qué fuerza pueden venir a decir que nos van a pegar o a matar o a golpear cuando nos traemos no sabemos ni una ni nada más que de famoso. Demasiado alegre. Le gustaba el fútbol. Jugaba los domingos en un equipo de fútbol. yo ayer, dije, ¿por qué mi hijo tuvo que morir hoy? ¿Y por qué aquí, en este lugar? Si hay tanta gente que necesita de él. Nos estaban pidiendo apoyo para que fuéramos a recoger a los heridos, que fuéramos a ver este, qué necesitaban porque nos estaban masacrando ahí pues me estaban pidiendo el apoyo yo él el fue me fui a buscar a mi hijo de por ahí salían los balazos que nos estaban tirando pero yo en la desesperación de buscar a mi hijo y a mí no me importó ¿Para qué quiero a Peña Nieto después de esto? Él tenía que haber dado la cara, venirnos, decirnos qué es lo que estábamos peleando, qué es lo que le estábamos exigiendo. No, no le estábamos exigiendo que nos mandara a matar, nos mandó a cribillar a nosotros como pueblo, porque él no se fue contra los maestros, se fue contra el pueblo. Escuchábamos audios, eh, uno muy reciente que era de, lo que, de una madre, luego de lo que sucedió el domingo 19 de junio eh, en eh, Noctitlán, Son nombres muy complejos, ¿sí? nombres que derivan de, de, de la Azteca. Eh, lo que sucedió allí fue una represión eh, policial terrible eh, ante una, a un corte de maestros. ¿sí? Vamos a contextualizar un poco qué es lo que está sucediendo en México. ...en lo que tiene que ver con eh, el sistema educativo. Hay una reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto... Eh, ...bastante, bastante liberal... ¿sí? ...que es resistida por la mayoría de eh, los estados mexicanos... Eh, ...no por los estados, no por sus gobernantes... ...sino por el pueblo mexicano... ...y también por los, sus representantes sindicales. Eh, desde hace un año... Aproximadamente en junio de 2015, junio-julio de 2015 fue la última reunión que el gobierno le dio a los representantes sindicales eh, del, eh, de la educación en México donde se pautaron una serie de puntos que no fueron respetados por el gobierno y ante esta avanzada eh, que eh, hubo sobre los sectores sindicales eh, por ejemplo, se dejaron de pagar bueno, allí el, el sistema sindical en México no lo conocemos pero lo que se hizo fue congelar las cuentas sindicales eh, se dejó de pagar a un montón de maestros que eran delegados de base, ¿sí? se le congeló su sueldo y luego se les dejó de pagar directamente. Y ante esta, este ataque por parte del Estado mexicano hacia los representantes de los trabajadores, se decidió salir a la calle, en principio hace poco menos de un mes, en un, en un estado, en una ciudad, donde no hubo eh, mayor trascendencia porque no se trataba de una ciudad... Eh, Económicamente fuerte, fuerte en México Pero lo que pasó el domingo pasado sucedió En una ciudad eh, Y en un día particularmente Donde se celebra allí en México eh, Una feria muy grande Donde bajan eh, Porque esto queda En un valle donde bajan eh, Desde los pueblos cercanos Cerca de 2.000 a 3.000 personas Y es algo importantísimo para los comerciantes De esa ciudad cercana a Chiapas eh, Y Ante esto, ante la resistencia de eh, los maestros y también de la comunidad educativa, es decir, de padres, de alumnos, de madres, eh, lo que sucedió fue la aparición, lógicamente, de la policía mexicana. Y la aparición en todo su esplendor, ¿no? Reprimiendo duramente, asesinando a 10 personas, ¿sí? Eh, y negando todo en un principio. Diciendo que eh, los eh, policías no estaban armados, que en realidad un enfrentamiento, algo que ya conocemos, ¿no? Sí, cuando, como decís, eh, decías bien, no es una de las ciudades importantes, eh, eh, razón por la cual a los medios hegemónicos tradicionales de Chile obviamente no les interesa, están todos entongados empresarialmente y corporativamente con Peña Nieto, pero empezaron a circular por las redes sociales videos de, de lo que fue esta represión, y eh, era impresionante de verlo, parecía... Eh, parecían imágenes tomadas de irak prácticamente sí, porque sí, sí. no eran policías comunes se, se imagina un oficial con no sé con una con una pistola disparando no estaban con ametralladoras disparando eh, o, o, o por lo menos con armas de alto alcance eh, equipos especiales no eran policías comunes eh, ni siquiera tampoco eran, eran equipos de choque no era lo que acabamos como infantería no no no, no, no. Eh, tenían un, un camuflado en la ropa y demás Y de determinada cantidad de tecnología y ordenamiento que daba cuenta que era una patrulla especial, digamos, ¿no? Sí, recordemos, como decimos siempre, Mati, acá, con respecto a México, que se trata del país que más cuerpos policiales tiene en el mundo. Sí, no que más policías tiene, que más cuerpos policiales tiene. De hecho, en muchas oportunidades, los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos y las ciudadanas no saben quién les está pegando. ¿sí? Claro. O sea, son tantos los cuerpos policiales que, hechos deliberadamente por el Estado, lógicamente que eh, les permite moverse con una impunidad, como lo hacen siempre, total. Eh, esto se da en el marco de una organización de los docentes y de la comunidad educativa en México muy pero muy grande, ¿sí? eh, alrededor de lo que se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, ¿sí? que va a aparecer en todos los comunicados. Pero la represión no solamente se basó en eh, lo que fue el ataque con armas de fuego por parte del Estado, sino también que el gobernador de Oaxaca, eh, ese estado mexicano, se negó a utilizar, es decir, les impidió y bajó la orden de no dejar ingresar a los heridos al eh, hospital que estaba más cerca, no dejó utilizar la ambulancia que se compró con eh, fondos aportados por los ciudadanos y las ciudadanas de, de, esa, de esa ciudad Oaxaca. de México, eh, lo que produjo, lógicamente, una reacción terrible de resistencia, de rebeldía de los ciudadanos mexicanos que incendiaron la casa de gobierno de este impresentable y que además incendiaron una casa de un primo cercana a ese lugar tuvo que pasar todo esto para que el Estado mexicano se siente con sus representantes a hablar sobre la reforma educativa mexicana con representantes de esta coordinadora si cada vez que el Estado se va a sentar a hablar vamos a tener que tener 10 muertos, eh, gente que no es atendida. Bueno, eh, esto, esto recordemos en el contexto de los 43 y de todo lo que hablamos eh, desde hace ya eh, varios meses aquí en este programa y lo que está sucediendo en México que es realmente terrible. Yo creo que lo curioso de todo esto es que generalmente la opinión pública se forma en base a una Latinoamérica violenta Y lo que se muestra de esa violencia generalmente son los barrios pobres o la violencia narco en el caso de México, como que aparece un narco y tira 200.000 tiros para todos lados. Pero acá lo que, lo que estábamos viendo es, es claramente toda violencia del Estado que empieza por congelamiento de sueldos, después directamente sin, parga, sin pagar esos salarios y después como si esto fuera poco impidiendo ya de una manera sanguinaria el uso de, de las ambulancias, claro. eh, todo esto es una violencia macabra que sin embargo está naturalizada y pasa porque es del Estado, ¿no? Y, y generalmente se muestra, se quiere mostrar otra violencia que, que no es nada al lado de esta. Sí, bueno, a, a Rodrigo hablaba de, de los 43 de Ayotzinapa, el marco de, de la situación en que son eh, reprimidos, eh, torturados detenidos ilegalmente y luego desaparecidos estos jóvenes eh, educadores, o, o que se estaban formando para ser educadores ahí en Ayotzinapa. Eh, tiene que ver con que el estado eh, viene, venía eliminando las escuelas rurales de México, este era uno de los últimos bastiones, y lo venía haciendo por medio de la principal eh, herramienta de sostén que tenían, que era eh, el, el alimento. Les, les, cada vez le estaban dando raciones más chicas de, de alimento para los chicos que estuvieron ahí, como son escuelas rurales, los chicos dependen, digamos, tienen que vivir en la escuela durante determinado tiempo, hacen semanas que están trabajando en el campo y semanas que te, se dedican a estudiar, eh, al faltarles la comida tenían que sistemáticamente eh, buscar la manera de viajar hasta alguna de las ciudades centros de alrededor de Yotzinapa para juntar eh, plata para poder sostener y seguir eh, eh, manteniendo las clases y, y las escuelas. En uno de estos viajes es donde ya... Había, había habido algunos enfrentamientos pero en uno de los viajes terminé siendo el enfrentamiento más grave de Ayotzinapa, digo eh, como decías vos, primero el Estado violen, violenta, cercenando y prohibiendo la educación, cercenando el derecho a alimentación que tienen estos jóvenes que estudian en estas escuelas eh, particulares, que son escuelas rurales, y después los reprime los asesina y los desaparece eh, en este contexto de tener que ir a buscarse la propia comida, ¿no? Sí, lo, y lo terrible también es que lo que queda en el medio es primero Todo, todo lo que genera, después cuando explota eso que generó lo que decís vos, reprime y desaparece, o sea que la víctima social siempre está ahí es el pueblo, son los pobres y son los que quedan a merced de, de, de todo el sistema que, que los, va, los va destruyendo hasta en algunos casos ya directamente desaparecerlos el cual? Sí, sí. Bueno, en el caso de México, eh, el año pasado fue que, o el, o el anterior que participamos de la charla en pañuelos con eh, parte de los padres que habían viajado en una, en una caravana que ellos le llamaron latinoamericana, fueron pasando por diferentes países padres de los 43 y uno de los datos que arrojaban era que eh, en México, en democracia, hay más de 30.000 desaparecidos, se calcula. O sea, es, sí, es, un, es un dato impresionante. Si eso no es un genocidio ¿qué es, ¿no? Eh, y aparte con las distintas acciones, ¿no? Lo que señalaba Rodri, ¿no? De, de, de, la, ¿no? de, de la exclusión de la participación de... de, de de, de las ambulancias, ¿no? Y de claro, disciplinamiento también, ¿no? En eso de, me siento a hablar ahora que te maté a 10, ¿no? Sí, exactamente. Diciendo... Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora no recuerdo el nombre, pero uno de los conflictos que, eh, que puso en valor y en orden eh, eh, lo que fue la toma de, de chapas a mediados de los 90 tuvo que ver también con una... Uno de los hechos más particulares que hubo en la región de Chiapas, que esto Uxaca está, está muy, muy cerca de Chiapas, eh, tuvo que ver también con una manifestación de docentes y con un docente muerto. Fue parte de una de las banderas de levantamiento del movimiento eh, zapatista, ¿no? Yo creo que también en estas acciones violentas del Estado y de su aparato represivo se ve hasta qué punto el, el sistema capitalista puede llegar, lo que vos decías antes, esto de los racionamientos y de, y de ir cortando esas raciones para, como un método de represión. Es muy siniestro porque es sobre niños y, está, y eso sale de un organismo público. Entonces, eh, no hay preceptos morales, no hay nada. Acá eh, estamos viviendo eh, cosas que son de la edad media, que a veces te sorprende, vos decís... ¿Cómo puede ser que los que hoy citan la Edad Media, esos periodistas que ya sabemos que, que, que hablan de que estamos viviendo en una democracia, etcétera, eh, no, cómo todo eso no se dan cuenta que repercute hoy en algo que lo tenemos en las cárceles en la provincia de Buenos Aires y tenemos este, métodos de tortura que ya son centenarios? Exactamente, exactamente. Y también es interesante observar. A grandes rasgos, ¿en qué consiste la reforma educativa que quiere implementar el Estado mexicano? Que es uno de, digamos, el, uno de los meollos de la cuestión por los cuales eh, esta corriente nacional de trabajadores de la educación está saliendo a la calle y está llevando esta resistencia que tanto le, le está costando, tanta vida le está contando, ¿no? Es una reforma de, eh, educativa que no soluciona problemas graves que tiene México en ni, niveles edu no educativos, sino sociales, educativos y culturales, ¿no? Eh, México tiene una tasa de eh, analfabetismo cercana al 30%, eh, un 26, un 27%, eh, está a años luz de otros países cercanos a México, por ejemplo Cuba, que, eh, claro. ha, que tiene menos recursos que México y que sin embargo ha sido declarada por la UNESCO como un territorio libre de analfabetismo, por la UNESCO, no estamos hablando de un, de un organismo internacional que es cercano a la izquierda, no, la UNESCO declaró a eh, Cuba como un territorio libre de analfabetismo y México tiene una tasa gigantesca. Eh, no solamente eso, ¿sí? 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no terminaron la secundaria. 7 millones de mexicanos mayores de 15 años viven en analfabetismo y además hay una cuestión que tiene que ver que el... 60% de las escuelas mexicanas se concentran en los grandes centros urbanos, mientras que el 40% restante, es decir, casi la mitad, estamos hablando de un país que tiene una población de pueblos originarios también muy grande México, es una de las más grandes de Latinoamérica, eh, que viven no, en los, por lo general, en los centros rurales. urbanos, sino en las zonas rurales. Y en el 40% de las escuelas que se llaman unitarias tienen la siguiente característica. En un mismo salón de clase, el mismo maestro... ...da clases a pibe de primero, de segundo y de tercero, ¿sí? O sea, en un mismo salón se va turnando y no solamente estas cuestiones... ...los baños son muy precarios, no tienen cocina, no tienen comida tampoco... Eh, ...ahora, todo es, toda esta cuestión la reforma educativa mexicana no la quiere abordar... ¿sí? ...está puntualizado en eh, establecer una evaluación eh, por afuera... ¿sí? ...es decir, una evaluación que venga de un organismo internacional... Están interesados, por ejemplo, en tratar de eh, modificar el régimen laboral en cuanto a la cantidad de faltas ¿sí? que pueden tener los docentes. Están interesados en eh, privatizar de a poquito la educación, que por eh, vía constitucional en México es eh, pública eh, y gratuita e univer y universal. Y de a poquito ¿sí? se está atentando contra estos derechos adquiridos del pueblo mexicano... ...y no se está yendo a un montón de cuestiones educativas... ...que México sí tiene que mejorar y reformar... ...pero que no es el objetivo de esta reforma. Tal cual. Lo importante también es recordar que México fue el precursor... ...en Latinoamérica del constitucionalismo social... ...porque la Constitución de México de 1917... ...es hija de la Revolución Mexicana... ...y es la primera que establece los derechos básicos... ...de segunda generación... ...que hoy quieren ser avasallados... ...después de toda la sangre que costó del pueblo mexicano y que estamos en un momento histórico que es otra batalla más que va a tener que tener el pueblo mexicano para defender lo que tanto les costó en su momento, ¿no? Exactamente, exactamente, Dami. Eh, el gobierno de Peña Nieto eh, se quiere llevar por delante, y lamentablemente lo está logrando, eh, pero no hay que eh, dejar de reconocer y realzar la resistencia del pueblo mexicano, que la está pasando muy mal, que está sufriendo represiones continuas, que está siendo atacado eh, represivamente eh, sobre sus derechos, eh, pero que sin embargo sigue resistiendo, sigue sí, ahí en lucha y es importante también el acompañamiento de la comunidad internacional, ¿no? Eh, de hecho, eh, desde aquí se ha emitido un comunicado, ¿sí? se va, si no me equivoco, en el día de hoy se estaba marchando hacia la Embajada Mexicana una vez más, ¿sí? Eh, varias organizaciones gremiales eh, educativas, Ademis, por ejemplo, salió. Sí, de estudiantes. Soy a las y, 2 de la tarde, creo que era la Exactamente, momento. exactamente a las 2 de la tarde. Eh, 15.30 eh, en la ronda de las madres. Ahí en ahí. la ronda de las madres, claro. Hoy jueves. Eh, se sacó un comunicado, ¿sí? Eh, que se puede buscar en internet. Eh, Repudiando los hechos del 19 y 20 de junio en Oaxaca, eh, firmado por varias eh, organizaciones, ¿sí? eh, y lógicamente, además de estos comunicados que las organizaciones de izquierda y organizaciones que están vinculadas a la educación y no tanto han eh, hecho, también es, sería interesante que... Eh, institucionalmente el Estado argentino se manifiesta de alguna forma, ¿no? porque no está haciendo absolutamente nada. Tampoco lo dijo con los 43, se hicieron bien los giles. Es decir, eh, la administración del Estado, tenga el color que tenga, se sigue haciendo eh, la gila con lo que está sucediendo en México eh, y no solamente el Estado argentino. ¿sí? Eh, no ha habido demasiado repudio de la comunidad internacional a nivel estados eh, sobre lo que pasó y sobre lo que sigue pasando ahora en México. Así que eh, veremos qué sucede pero si no fuera por los medios de comunicación alternativos si no fuera por eh, las organizaciones eh, alternativas de izquierda y por no el pueblo estado y por el pueblo, pueblo mexicano, de a pie no también ¿no? A, a nivel también mundial no exactamente como, como por ahí señalaba el subcomandante marcos no este, exactamente que salió a decir justamente eso no la importancia de la participación que tiene esta lucha la gente gente decía no como la Sí, sí, han hecho, es, es la verdad, eh, comovedor el laburo que están haciendo. Han sacado, por ejemplo, una lista de heridos que se puede encontrar en internet, ¿no? Hospitalizados y desaparecidos, ¿sí? Durante los ataques de, del último fin de semana. Han subido videos. Eh, bueno, lo, los familiares de los 43 han logrado, eh, eh, algunos de ellos, viajar a lo largo y ancho del mundo para contar lo que está pasando allí en México. Eh, sin embargo, el gobierno de Peña Nieto sigue allí, eh, sigue haciendo lo que se le plazca, eh, pero bueno, eh, hay que seguir peleándola, ¿qué va a hacer? Es la única que queda. Dami, por ahí, queridas. Sí, no, algo. se me ocurría con lo que estaba diciendo que un buen pronunciamiento del Estado argentino podría ser que se está reprimiendo poco, porque eso es lo que puede decir un Estado como el Estado actual y otros Estados que están en, en una postura que uno se pone a pensar que... Este, quizá Macri ni sepa de esto seguramente o, o esté pensándolo de una manera perversa, no, no puede haber ningún pronunciamiento eh, no me lo imagino a Macri siendo solidario con esto No, no porque además Dami, eh, pensemos que estamos en el marco eh, para el Estado argentino de las negociaciones eh, en torno a la Alianza del Pacífico Macri viajando a Colombia la semana pasada Negociando su ent la entrada de Argentina eh, eh, con Chile y con Colombia como los garantes es decir, está bregando por una relación con México cordial y eh, no le conviene políticamente al macrismo manifestarse en contra del gobierno de, Pe de Peña Nieto, como tampoco le conviene al resto de los estados de Latinoamérica no sé si a todos, pero a la mayoría eh, Colombia por ejemplo Está enfrascada en su negociación de paz entre la Farc y el Estado Que se están llevando a cabo en La Habana Y no se pronunció eh, en absolutamente nada Y mientras tanto, eh, en Estados Unidos se está jugando la Copa América Así que eh, el fútbol ahí aparece como distractor una vez más eh, Y todas estas cosas, salvo eh, entre, entre nosotros Y en, en otras eh, comunicaciones alternativas eh, Aparece, pero cuesta mucho, cuesta mucho colarla Sí, además lo de México es como que también diplomáticamente está naturalizado que es una carnicería México. En, en México muere gente todos los días, no importa, mueren de asientos y es natural, ¿no? Es como la carnicería de Latinoamérica y, y nadie tiene que pronunciarse acerca de nada y si encuentran en una fosa un montón de gente este, enterrada clandestinamente tampoco, tampoco les importa, ¿no? No tiene ninguna importancia. Como que México es el gran basurero de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahí Nati tiene... Tiene un audio ahí en, en punta para terminar de cerrar este tema que venimos hablando de México y vamos a escucharlo. Hola, muy buenas tardes. Saludos a los amigos de La Retaguardia en Argentina. Les habla Ángel Luesa desde México. Y pues en esta cápsula aprovechamos para hacer la denuncia sobre la represión que ha ejercido el Estado mexicano en contra de los profesores y simpatizantes a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el Estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de Xochitlán, Y pues reportamos que hasta las 20 horas del día 21 de junio, el día de ayer, teníamos contabilizados 12 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, 7 personas que aún se encuentran en calidad de desaparición forzada y 49 heridos. Eh, bueno, lo que estamos realizando es la denuncia a nivel internacional de todas estas acciones calificadas eh, tales como terrorismo de Estado debido a la forma en que se está ejerciendo la represión contra el pueblo y pues contra los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, dentro del contexto de la represión que se viene sucediendo, pues hay que recordar que se está realizando por la resistencia que ejerce la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la CENTE, contra la imposición de las medidas ahora ya leyes neoliberales en materia laboral y en materia de educación. Recordemos que lo que el Estado mexicano llama como una reforma educativa, pues de fondo no tiene más que los planteamientos de una reforma laboral, cuya esencia es atentar contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación y la privatización de la educación como tal, desde todos los ámbitos eh, públicos que tiene, desde la propia educación eh, primaria, secundaria, preparatoria y universitaria que existen, bueno, esos son los niveles que tenemos aquí en México y pues lo que estamos viendo es una resistencia magisterial por parte de la coordinadora contra pues precisamente este tipo de medidas profasistas que despliega el Estado mexicano y para las cuales está utilizando todo su aparato policíaco-militar. Ya han sido aprendidos eh, dos eh, líderes de la propia coordinadora, pero pues el movimiento se mantiene en lucha por reivindicar precisamente las demandas tanto de los profesores como del pueblo trabajador. Recordemos que la CENTE es eh, la coordinadora y la, eh, es uno de los grupos más fuertes en cuanto a afiliados que se encuentra resistiendo las, medi eh, las medidas represivas fascistas y neoliberales del Estado mexicano. Eh, tenemos, como ya se mencionó, contabilizadas ya cerca de 49 personas que se encuentran en iras de gravedad, 12 ejecutados extrajudicialmente y cerca de 7 desapariciones forzadas que también hay que, hay que confirmar. Eh, eh, como Red de Defensa de los Derechos Humanos, pues queremos eh, precisamente afirmar que lo ocurrido el día domingo Y hasta la fecha, eh, específicamente en el municipio de Nochistlán, que es el lugar donde más se han dado las represiones, es precisamente un evento en el cual las Fuerzas Armadas de la Policía Federal y de otras corporaciones policiacas estamos señalando también la presencia de algunas personas que están actuando de forma violenta contra los profesores y sus simpatizantes de encubiertos o disfrazados y pues precisamente esta represión ha dejado la muerte de varios compañeros eh, y pues también queremos subrayar que el día de ayer en un medio de difusión nacional que es Televisión Azteca pues estaba señalando a la propia coordinadora como un aparato o como toda una organización eh, delincuencial lo cual no es así y pues recordemos que ellos estaban exigiendo para el día de ayer que TV Azteca diera 15 minutos para que ellos pudieran transmitir, eh, transmitir el punto de vista que tiene la gente y todas las imágenes y demás evidencias que demuestran que la policía federal ha abierto fuego contra los simpatizantes y contra los propios profesores, eh, lo que estamos sufriendo aquí en México, pues es una represión eh, ya ya muy fuerte que ha llegado precisamente a los niveles en que el, una corporación del propio Estado mexicano se ha atrevido a abrir fuego contra los profesores. Debemos también señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México no ha hecho lo suficiente para tratar de detener estas violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo. Por ello, tanto la Red de Defensa de los Derechos Humanos, que pertenece al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, como demás organizaciones, pues eh, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a organismos extranjeros para hacer la denuncia, eh, tanto para medios de comunicación que, lo, que están haciendo el favor de difundir esta información y mucha gente de la comunidad internacional se, encuentra, se está solidarizando, como también a organismos como la propia Organización de las Naciones Unidas, eh, en el área de derechos humanos, también a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, ya se le han girando algunos de los oficios eh, se menciona la presencia ya de algunos monitores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el Estado de Oaxaca sin embargo no se ha con ello no se ha podido pues detener esta oleada represiva que, que continúa diversas organizaciones pues nos estamos apoyando pues para dar el respaldo a los maestros y pues cabe recordar que por los medios masivos, tanto a nivel internacional como principalmente en México, que son TV Azteca y Televisa, pues está señalando a la propia CENTE como una organización delincuencial. Y el día de ayer se solicitó 15 minutos para que la, los miembros de la coordinadora pudieran dar su versión de los hechos y exhibieran las pruebas, acerca de cómo es que abrió fuego la Policía Federal junto con elementos policiales, pero pues no se les dio permiso y se está criminalizando de una manera bastante fascista a la propia coordinadora y así como a las organizaciones que nos encontramos en apoyo. Eh, recordemos que hay, to hay ya evidencias, fotografías que también evidencian que existen acciones de saqueo y contra la comunidad de, que vive en Xochitlán, pero pues estas se están ya exhibiendo pruebas por medio de fotografías que muestran cómo pues, los que están realizando estas acciones delincuenciales son precisamente miembros de las corporaciones policíacas. Bueno, eso es todo para el momento y pues deseamos seguir informando. Muchas gracias al espacio que nos está ofreciendo desde Argentina la retaguardia, pues para hacer evidente toda esta represión a los derechos humanos y al mismo tiempo la resistencia pues heroica que está ejerciendo la gente y pues al mismo tiempo eh, les pedimos sigan al pendiente sobre esta información. Muchas gracias y buenas noches a los amigos de Argentina. No, eh, me gustaría aclarar algo para que saber un poco el audio de dónde viene. El enlace con la Red de Defensa de Derechos Humanos de México, más precisamente de Puebla, lo hizo Jorge Soler del programa Patria Soñada. Eh, él, con su inter internacionalismo, como yo le suelo decir, eh, va creando enlaces en todas partes del mundo Y uno de ellos fue con este chico, con un compañero con esta red de Derechos Humanos de México. Y bueno, él es el, el chico que hablaba, se llama Ángel, eh, es un chico joven de nuestra edad. Y es el que manda los audios una vez por semana, eh, como propuesta de Jorge, para ir pasando información, sobre todo por todo el cerco mediático que tienen, eh, como explicaba él recién. Eh, entonces, bueno, nada, explicar un poco el origen del audio, ¿no? Buenísimo. Excelente. Sí, bueno, hoy hay una de las últimas noticias del día era que el ejército zapatista eh, cerró la frontera con Guatemala y tomó eh, los medios de comunicación que estaban en ese pueblo para empezar a usarlos para informar lo que realmente está pasando. Exactamente, exactamente, sí, porque bueno, justo eh, en la semana habían sacado un comunicado planteando que lo que se muestra, lo que el Estado mexicano muestra como victoria es todo... ...es todo chamullo y bueno, se están apropiando los medios de comunicación... ...está muy bien, eh, extraordinario lo que, está, lo que está haciendo el zapatismo una vez más. Sí, aparte históricamente siempre las revoluciones en Latinoamérica... ...lo primero que hicieron fue tomar la radio del lugar... ...o los medios de comunicación porque es el, el, el primer movimiento... ...que tiene que hacer un grupo revolucionario para poder tener un control... De, ...desde ahí poder construir, pero no es casual que el zapatismo ahora... Este, ...digamos, se, se reavive su fuego en este momento en que es necesario...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 2 es que no de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos es que que que no Su suerte merece un chance Ja, yeah, ik hemos hecho un tema que se llama Suta Soscana Cana Policía Cana Suta Sobotón hijo de puta Policía Soscane, soy botón y soy de puta Policía Soscana, hijo de puta Policía, soscane, soy botón y soy, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, sutta su hijo de puta, yuta, yuta, hijo de puta. Policie en sokane, zo boton is aayuta so hijo de puta Policie en sokane, zo boton is aayuta so hijo de puta, hijo de puta Policie en sokane, zo boton is aayuta so hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, jute, jute, hijo de puta, hijo de puta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 Radio Zona Libre. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Eh, recordarte, eh, una vez más, no, por primera vez, pues no lo hicimos al principio, eh, que nuestros canales de comunicación virtual es nuestra página de Facebook, Aparición con Vida, de Luciano Arruga, y nuestro Twitter, arroba R Zona Libre. Por allí puedes comunicarte, preguntarnos y acercarnos a los comentarios que, que quieras. Y bueno, eh, tenemos una de las notas que... ...que habíamos querido hacer la semana pasada... ...por cuestiones de tiempo... Eh, ...no se pudo llevar adelante... ...y estamos... ...en comunicación telefónica con... Eh, ...nuestra amiga... ...nuestra compañera... ...Julieta Vinaya... ...Julieta buenas noches Mati te saluda... ...buenas noches Matías... ...buenas noches ahí a la audiencia... ...bueno la semana pasada ahí estábamos... ...estábamos buscando... Eh, ...poder comunicarnos con vos... Bueno, particularmente porque era, era una semana en donde, eh, en donde se cumplía otro, otro aniversario sin ATA, ¿no? Sí, se cumplieron ocho años del asesinato de ATA y todavía aún impune. Eh, en relación eh, a esto, nosotros la semana pasada hablábamos, ¿no? Bueno, particularmente el año pasado se había realizado un juicio... Eh, que en el cual ustedes como familia no habían decidido participar por, bueno, por un montón de cuestiones, irregularidades que tenía eh, ese juicio y en el transcurso de este año pudieron lograr eh, dar vuelta eh, esa situación y conseguir un nuevo juicio, ¿esto es así? Sí, eh, esto se ha podido conseguir gracias al apoyo, gracias a la lucha que venimos sosteniendo ya hace bastante tiempo Y que de alguna manera, esto es inédito para lo que es la provincia de Río Negro, inédito de lo que ha sido en, en el poder judicial, ¿no? Que, que justamente Liliana Piccinini eh, pueda de alguna manera tomar lo que nosotros decíamos, ¿no? que, que, que en esto estaba pendiente... Eh, no, analizar una campera que nunca se analizó sobre cuestiones técnicas, que sí, que no, que, que si sí, el allanamiento no el allanamiento, que si faltaban los testigos, el no sé qué. Nosotros lo que le pedíamos era sentido común y ante esto que ellos pudieran trabajar, ellos están para darnos respuestas a nosotros. Nosotros somos las víctimas, ellos nos tienen que dar respuestas a nosotros. Entonces eh, realmente se había podido conseguir ...este fallo que nos permitiría a nosotros como familia ser querellantes, y no solamente ser querellantes, sino que en esto poder eh, peritar una campera que nunca se había peritado, llevar nuevos testigos, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo... Y que en esto eh, queremos, o sea, a nosotros no nos interesa Morales Toledo, Felipe Carrasco, ni Belén Barrientos. A, lo que a nosotros nos interesa es llegar a la verdad. Claro. ¿sí? Es saber qué es lo que pasó el 15 de junio del 2008. Eh, porque de alguna manera con esto, ¿qué es lo que nos querían demostrar con este juicio trucho, mentiroso? ¿Qué era? Bueno, vos querés justicia, acá tenés. Tenés estas tres personas culpables... No sabemos quién disparó, no sabemos dónde, ni cómo lo trasladan, ni por qué lo asesinan. ¿Sí? Entonces, para mí realmente, eh, no se, nosotros no podíamos tener eh, justicia sin saber el por qué lo asesinan a Atahualpa. ¿Cómo lo trasladan? ¿Quién disparó? Si fueron ellos o fueron otras personas. Bueno, ¿quién? A nosotros no nos interesan estas personas. Nosotros queremos la verdad. Y por eso está que de alguna manera seguimos peleando y seguimos organizándonos justamente en pos de esta verdad. Tal es así que el año pasado se armó una comisión especial a través de la legislatura. Es la tercera que se arma en la provincia de Río Negro. La primera fue eh, la del doble crimen de Río Colorado, que fue Raquel Laguna y Sergio Sorbellini. Y gracias a la pelea de ellos y a la lucha, figura, o sea, nosotros podemos obtener en la provincia de Río Negro la figura del querellante, gracias a Leandro Laguna, que ha estado más de 25 años peleándola y que el año pasado eh, la Corte Interamericana, después de 25 años, le hacen un resarcimiento económico y que el 29 de abril falleció sin saber quiénes y por qué asesinaron a su hija y sí, Entonces, lo menciono porque es una de las personas de las cuales una ha aprendido mucho y que en esto yo me comprometí entre, ante Leandro Laguna todas las veces necesarias y to, en todas las actividades íbamos a mencionar a Raquel, porque ese asesinato ocurrió hace más de 25 años y todavía sigue impune. Sí, y que en esta comisión eh, legislativa era la primera vez que se armaba. La segunda vez que se armó fue ante el primer triple crimen que sucedió en Cipoletti con Verónica Villar, eh, que fue asesinada, y eh, María Paula y María Eugenia González. Y que en la segunda investigación lo que se logró ver era que de alguna manera hubo encubrimiento desde la policía, desde el Poder Judicial, desde otras personas, pero aún impune, ¿sí? Entonces... Y con esta comisión se ha podido de alguna manera demostrar el mal accionar de la policía, irregularidades del Poder Judicial y que nosotros no solamente nos quedábamos con ese informe, sino que ante esto lo llegamos a, a, a pedir al Consejo de la Magistratura que se tomen sanciones ante estas personas, que en su momento fue fiscal, Daniela Zagari, y que fue premiada siendo juez ahora y Carlos Reusi. Y sí. entonces eso está en transcurso. Y paralelamente a eso hemos elevado al, al juzgado federal porque en las investigaciones aparecen situaciones de narcotráfico desde la policía, desde personas que, que todo el mundo sabe que eh, eh, se maneja Hablo de narcotráfico porque se habla de mucha droga, ¿sí? Y sí, que sí. en la provincia de Río Negro hay. Entonces, hoy justamente pedimos, hicimos una presentación para pedir un informe porque lo elevamos en diciembre del año pasado. Y la semana que viene seguramente que vamos a tener las próximas reuniones y que sí de alguna manera nos han podido decir que, bueno, que están investigando y que muchas de esas personas... Algunas eh, fueron sobreseídas, otras murieron y otras siguen las causas. ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy de alguna manera hemos podido hacer. Sí, la verdad, Juli, te, te escuchaba y pensaba, ¿no? Bueno, esto, eh, qué bueno que, que bueno, a pesar de todo el dolor que uno tiene que pasar y atravesar, eh, y hasta bueno, tener que, tener que vivir la muerte de los compañeros de los cuales uno aprende, poder eh, seguir generando este movimiento, esta energía de familiares, ¿no? que como bien decías al principio, lo más importante de todo que, que debería hacer la justicia es escuchar a las familias y es lo último que hace y, y es lo que termina siendo después de un montón de lucha y un montón de, de trabajo desde la calle, de ponerle el cuerpo a las causas eh, termina siendo siempre la última opción para la justicia eh, en esto, qué sé yo, a nosotros que nos toca eh, a, acompañar a, a, a todos estos familiares eh, de... A nosotros nos tocó con el caso de Luciano, conocer la Mónica, conocer la Habana y después conocer eh, eh, a todos ustedes. Nos, nada, nos, no, no, nos parece que particularmente en el, en el caso de Ata, eh, entre comillas se puede decir, fue una, fue una alegría que se, haya, que se haya logrado encontrar esta, esta posibilidad de que haya un nuevo juicio y bueno, justamente... La, eh, la semana pasada hablábamos, las, las cuestiones estas que tenían que ver con los detalles técnicos de esta campera que había aparecido que, que no se había tomado en cuenta para, para este primer juicio y, y, y, y algo que nosotros la semana pasada no, no tomábamos y vos explicás muy bien, es, eh, esta cuestión de, de que la familia no necesita que haya una persona tras las rejas, eh, necesita que, que haya verdad y de eso la justicia hace muy poco, ¿no? Sí, para ellos eh, eh, realmente, para ellos la justicia es, bueno, vos querés un responsable, acá los tenés. Pero yo lo que le preguntaba en su momento a, a la fiscal Daniela Zagari, eh, que dice, bueno, eh, la campera se encontró en la casa de uno de ellos y en la casa de Felipe Carrasco y la campera es de Morales Toledo. Hay sangre de ata ya está, ya el caso para ellos está resuelto. Pero para nosotros no, porque yo le decía, bueno, yo quiero que me diga quién... De ¿Esas personas disparó? ¿Cómo lo trasladan? ¿Dónde lo asesinan? ¿Dónde está el arma? O sea, y esas preguntas nunca me las pudo contestar y hasta el día de hoy no se logran de alguna manera eh, contestar. Lo que sí de alguna manera, eh, no solamente estamos peleando por eso, sino que también eh, en las últimas reuniones que hemos tenido organizándonos justamente en la actividad de ATA, eh, los jóvenes se acercan para decirnos que en la legislatura se estaba trabajando un proyecto de ley que es la baja de la imputabilidad de los jóvenes. ¿sí? Sí. Que ellos, eh, que, el, que el Poder Judicial le daba unas ciertas libertades a la policía para poder detener a los jóvenes. ¿sí? Sí. A los jóvenes que eh, de alguna manera eran sospechosos o que de alguna manera, había que resguardarlos, eh, se los podía detener y que eso tenía la facultad de la policía. Entonces, eh, para nosotros nos parecía gravísimo, porque justamente muchos jóvenes han sido eh, detenidos por la policía y después han aparecido asesinados. Entonces, y los mismos jóvenes decían, nos están persiguiendo, nos están siguiendo. Nosotros salimos de las universidades o de las reuniones, y está la policía, entonces, dijimos, bueno, ¿cuál es la manera de, de alguna manera, empezar a que la gente también empiece a tomar conciencia? Es empezar a usar, una de las consignas de la, de la marcha era poder llevar visera y campera con capucha. ¿Por qué? Porque los jóvenes justamente utilizan la visera. Yo eh, tenía la visera de ata y bueno, esa era la consigna, poder llevar una visera... ...y que en esto eh, también pudieran llevar campera o buzo con capucha... ...y que de alguna manera los jóvenes se pudieran sentir... ...que Ata se pueda sentir identificado con los jóvenes... ...porque Ata usaba gorrita y siempre la usó... ...y, y, y, y realmente ¿a quiénes él se iba a detener? A los morochos, a los que eran pobres... ...a los que vivían en la periferia... ...porque si vos en esto, vos tenés plata, te mandaste una y tenés plata podés volver a tu casa. Sí. Entonces, acá se empezaba a criminalizar a los, a los jóvenes, ¿sí? a los pobres. Entonces, nuestros jóvenes eh, están en peligro. Entonces, esa era de alguna manera que la gente también pudiera tomar conciencia. Y por eso justamente nosotros nos dirigimos ante la Ministra de Educación pidiendo autorización para que los mismos jóvenes de las escuelas, de los secundarios pudieran participar. Y que en esto... También ellos se fueron haciendo eco y ellos fueron de alguna manera movilizándose justamente con esta consigna. Y que, que era importante, que era pensar de que cualquier joven que pudieran detener, que lo, no vieran a ese joven, sino que vieran a ATA. El que cuando vieran a un molochito pensaran en ATA. Cuando vieran a alguien que llevaba Capucha pensaran en ATA. ¿Sí? Entonces, como que en esto no queremos que hayan otros Atahualpa, ¿sí? pero sí que de alguna manera la sociedad también piense que nuestros jóvenes estaban en peligro. Eh, Juli, bueno, nada, preguntarte eh, en relación a, a lo que tiene que ver con, con este nuevo juicio y demás, eso es algo que está todavía... En un proceso administrativo o, o ustedes entienden sí, mirá, que habrá eh, una fecha. Lo que sí, de alguna manera nosotros estamos esperando porque los abogados de tanto de Morales Toledo como de Felipe Carrasco apelaron ante la decisión esta de, del nuevo juicio. Lo que nosotros decíamos que nosotros no queríamos la cabeza de ellos, sino que queremos llegar a la verdad. Inclusive esto servía, iba a servir para limpiar. Ellos dicen ser inocentes, bueno serviría para limpiar su nombre. Entonces, claro. ellos apelaron. Y eh, para los primeros días de, de julio tienen que contestar esa apelación. Si a ellos se les deniega, ellos van a recurrir ante eh, Nación. ¿Nación, para contestarte, eh, se va a tomar su tiempo. Claro. Acá nosotros tenemos antecedentes que después de 15 años se les ha contestado a la familia. Entonces, eh, realmente es esperar muchísimo. Y si ellos se les deniega desde, desde Nación, van a, se va a recurrir a la corte interamericana y tarda 25 años. O sea que estamos diciendo que quieren dormir la causa, que es lo que de alguna manera nosotros también hablábamos con la gente y que les decíamos que nosotros no queremos estas cabezas, queremos solamente la verdad, y claro. que eh, eh, vamos en pos de esta verdad. Bueno, eh, Juli, nada, eh, de acá nosotros no nos queda mucho más por preguntar, no sé si vos querés agregar algo. Eh, no, que realmente agradezco eh, el llamado, agradezco el acompañamiento, porque siempre los he tenido de ustedes, y que también una acompañando al resto de los otros familiares ha aprendido muchísimo y que de alguna manera estamos hermanados quizás eh, por el dolor pero no solamente nos quedamos en el dolor sino que seguimos la lucha que es lo más importante, que intentamos de alguna manera modificar algunas cosas dentro de la sociedad quizás nos lleve toda la vida, quizás eh, pasen los años y nosotras eh, sigamos pero creo que de alguna manera lo que nos mantiene en pie es la lucha. Así es, Juli, nada, de mandarte un abrazo acá de parte de todos los compañeros de Familiares y Amigos, de Moni y de Vane, eh, te, lo, te lo hago extensivo, que me pidieron saludarte sabiendo que, que estábamos buscando tener esta comunicación con vos y bueno, como siempre, tenés eh, este programa que hacemos y, y todo, toda nuestra fuerza para para acompañarte en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Igual desde acá, así que bueno, están invitados cuando quieran venir. La casa es chica, eh. pero tiene un corazón gigante. Así que bueno, eso también es extensivo para los familiares y amigos de Luciana Arruda. Ya vamos a ir a hacer, a hacer más uso de, de ese corazón. Dale, los esperamos. Un abrazo, Un abrazo Juli. inmenso y muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, hablábamos con Julieta eh, Vinaya, la mamá de Atahualpa, Martínez Vinaya. Y bueno, la semana pasada eh, profundizábamos un poco más en lo que tenía que ver con eh, el asesinato de, de Ata, este juicio apócrifo que se realizó el año pasado con estos tres perejiles que denunciaba Juli y, y, y su familia. Eh, y, y uno a, ve, a veces tiende, va, cree o, o, o busca, eh, a veces... Eh, Teorizar, filosofar, profundizar, buscar la lectura o trabajos a veces demasiado profundos para analizar estas cuestiones Y creo que estas madres tienen un poder de síntesis y una claridad que, que nada eh, eh, En estos minutos Juli eh, creo que no paró de dar un título atrás de otro en materia de lucha De lucha por memoria, por verdad, por justicia, de luchar por los derechos humanos eh, tener la claridad para un familiar de entender que la justicia lo primero que debe hacer es, es escucharlos de entender que eh, eh, nada va a cambiar en mi sentimiento y en mi dolor de que tal o cual persona esté detrás de las rejas pero sí va a ser mi vida un poco eh, más llevadera poder saber la verdad También. que es lo importante no sí aparte estos familiares de víctimas se encuentran con un poder judicial que es como chocar contra una pared esto que decía de los tiempos Ya decirle eso a alguien y que tenga incorporado Que va a tener que esperar 25 años Para que una resolución internacional diga algo Que tampoco le va a servir Es ya de movida paralizarle a esa persona Y estos son los familiares Que se tienen que enfrentar con el Con el poder judicial Que, que está todo el tiempo poniendo palos en las ruedas para, para que puedan obtener justicia Y en la mayoría de los casos es gente humilde Gente pobre, sin abogados Entonces están en un problema gigantesco me parece No te vayas Vamos con un tema, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Está el audio o no está el audio? Y, pero, ¿No era la seña esta para preguntar por el audio? Cuando tenemos... Está haciendo ah, un ah, Faccio. No, faquio no. <risa> Canción, bueno, fue error mío entonces, fue error mío. Entonces, eh, no nos vamos con un separado y con un corte. Vamos con un audio que tenía preparado Natacha en relación a toda la violencia institucional y represiva del sur. ¿Cómo que no? <risa> no, el. el eh, no, no, no, Pablo Vera. Esa era la seña. Venimos desde Fisque Menuco, General Roca, y estamos a minutos de ingresar a la audiencia de casación que se va a desarrollar acá ante el Superior Tribunal de Justicia. Eh, por eh, la causa en la que se condenó al policía Villegas por eh, el asesinato del joven Pablo Vera. Eh, fue condenado en marzo de este año a una prisión perpetua y una inhabilitación eh, absoluta por 15 años. Cabe también aclarar que fue condenado con el agravante de uso de armas de fuego y abuso funcional, eh, lo cual para nosotros ha sido un gran... Eh, avance en, en la lucha por justicia que lleva a cabo desde un primer momento la familia, porque eh, en un precedente importantísimo para la provincia se reconoció eh, que Villegas mató a Pablo eh, en su calidad de funcionario policial, de empleado policial. Eh, o sea que es el propio Estado el que está reconociendo que estamos frente a un eh, homicidio cometido por el propio Estado. Eh, esto para nosotros, te repito, es un precedente muy importante eh, porque Villegas eh, se encontraba de licencia al momento del hecho pero con su arma reglamentaria y obviamente las, prim las primeras justificaciones que surgieron eh, fueron que no había un agravante, eh, o sea que era un homicidio simple y por el otro lado que el accionar de Villegas estaba justificado por un presunto intento de robo de Pablo sobre su auto. Eh, la investigación desde un primer comienzo fue llevada a cabo por la propia policía, obviamente, y eh, se intentó orientar la investigación a probar el robo de Pablo y no el homicidio de Villegas, y por lo tanto eh, fue necesario que la familia se movilice... Eh, exija a los funcionarios judiciales que les dé explicaciones respecto a la investigación y finalmente pudo constituir la querella para ejercer sus derechos como víctima pero esto fue también un logro en su momento porque se le pusieron muchas vallas desde el primer momento para para que puedan realizar estos reclamos. Pablo fue asesinado por la espalda, fue fusilado a dos centímetros y medio de distancia eh, y cuando estaba en retirada del lugar, ¿por qué digo en retirada? Porque si presuntamente, como Alea Villegas, Pablo estaba eh, intentando robarle el auto en el momento en el que eh, el disparo salió de, del arma de Villegas, Pablo estaba a 15 metros del auto, eh, por lo tanto o el robo no existió o en caso de haber existido nunca se consumó eh, y, y Pablo se estaba yendo del lugar, por lo tanto no hay justificación legítima para sacar el arma y menos para realizar un disparo y menos para realizar un disparo en la nuca eh, a dos centímetros y medio de, de distancia. El mismo fallo alega que hay lealtades policiales que se pusieron de manifiesto en las audiencias que darían una pauta para por lo menos sospechar que eh, la misma fuerza ...policial que mostró lealtad durante el juicio para otorgar la impunidad... ...sería la encargada de otorgarle las facilidades para eh, una supuesta fuga. Eh, y frente al panorama de Villegas, en el que tiene que esperar... ...que quede firme una pena a perpetua en un juicio que fue regular... ...donde la, prue la prueba se produjo sin ningún tipo de irregularidad... ...y donde el fallo fue unánime, eh, parece mm, por lo menos probable... ...que intente eludir de la acción de la justicia. Así que todo esto es lo que se va a ventilar de alguna manera en el juicio, eh, en la audiencia de hoy y, y en los primeros días de agosto tendremos la, la resolución de, del Superior Tribunal que esperemos que sea eh, confirmar la prisión preventiva y la perpetua Jorge Villegas. Bueno, lo que escuchábamos finalmente era el audio, por, el audio de la audiencia por el juicio de Pablo Vera, que finalmente tendrá fecha de sentencia el 3 de agosto. La que escuchábamos en el audio era Victoria Nafa, la abogada. Y bueno, el, el juicio de Pablo Vera tiene que ver con un eh, policía que lo remató por la espalda eh, Y que, bueno, había acusado que Pablo estaba intentando robarle el auto. Bueno, ninguna, eh, ninguna justificación para que lo remate eh, por la nuca. Y, bueno, se pudo probar en el juicio que esto no había sido así. Y, bueno, la, la fecha de, de lectura de sentencia va a ser el 3 de agosto, entonces. at oh. home.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 No a la baja de la de imputabilidad Estamos en peligro No a la baja de la de imputabilidad Red Nacional de Medios Alternativos ¿Sí? www.rnma.org Tu papá no me quiere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 Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con más desde afuera y eh, no es casualidad que hoy tengamos la visita del doctor Bandini eh, en el piso y como lo veníamos anunciando de principio de año, vamos a tener un espacio, una columna pura y exclusivamente eh, dedicada al cine, por lo menos en el día de hoy. Van a ser inter intervenciones. Esto no es un programa que van a poder acostumbrarse a escuchar todos los jueves lo mismo. Es más, la semana que viene capaz que no estoy yo acá hablando. Puede ser, puede ser. A ver. ¿Cómo? El próximo sábado, función privada, otra vez con Pilar Miró y con Gary Cooper que está en los cielos. Gracias, buenas noches y hasta entonces. Buen domingo. Gracias Gary Cooper. Gary Cooper <risa> que está en los cielos. <risa> que estás en los cielos. <risa> <risa> Gary Cooper que estás en los cielos. La sacó de, de adentro la galera, del vaso de whisky ¿sabes? la sacó. Porfa, o sea, <risa> <risa> como otras cosas que se. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, estamos a su merced. Bueno, lo primero que hay para decir es que en función privada es que había un whisky, por lo menos creadores, creo que era. Terminaban en pedo oh, los hombre. dos. Pasó la película y después cuando volvía ya estaban los dos viejos arruinados. Un whisky no pega así, ¿no? Sí, no. no. Este, pero acá, bueno, con el mate ya es suficiente. Pero para la próxima podemos tener un creadores y, y hacer ¿verdad? función Demolemos. privada. Hay una película que nosotros estuvimos pensando porque estuvimos trabajando en el espacio con el tema de, de pasar algunas películas y, y siempre Almodóvar es una buena propuesta, pero particularmente hay una película de Almodóvar que se llama Los Abrazos Rotos, que lo que tiene de particular es que en, en, en el desarrollo de la película se ve en, en un principio eh, planteado una especie de, de cosa que no es Almodóvar, que no es la comedia de Almodóvar, Es una especie de drama que transcurre en toda la película y que al final, en los últimos 15 minutos, tiene la comedia pura de Almodóvar. Y esto es lo que hace que para mí sea la mejor película de Almodóvar y una película para ver. Este, el papel de Penélope Cruz que demuestra que tiene una versatilidad para hacer... En, en realidad el papel que ella hace es el de una prostituta que asciende socialmente y llega a, a ser la mujer de, de uno de los empresarios más importantes de España... Y, y bueno, y el transcurrir de, de la película lo que va mostrando es que Almodóvar tiene otras, otras visiones del cine que va indagando y que los grandes directores eh, son los que tienen esas posturas. Eh, también Kubrick es un, un director de los llamados iconoclastas, ¿no? esos directores que enfrentaron al cine en su momento... Y que, aunque parezca que no, fueron una gran influencia para Almodóvar y para el cine español en general. Yo creo que cualquier cosa que hoy se esté haciendo dentro del cine de primera línea le están haciendo Almodóvar, Alex de la Iglesia y, y, y por eso España también teniendo dos directores que están en juventud y filmando, tiene un futuro importante dentro del cine, ¿no? Eh, yo ya me estaba confundiendo con otra película, pero no, no la vi, brazos Partidos. Abrazos, los abrazos los ab rotos. Los abrazos rotos, ¿sí? Sí. ya le cambié el nombre. ¿Sí? No, pero aparte siendo Almodóvar podría ser cualquier cosa, pero. Eh, le, los, no, no, no voy a seguir dando títulos. No, no, no, podemos. Vamos a regresar Esa era una sí. Dolmedio y porcel. Los abrazos partidos. <risa> que es un cine para indagar también el Dolmedo y Porcel, porque tiene de todo, picaresca, dictadura, claro. tortura, ¿no? Como que. Se dio en un momento en el que se estaba haciendo cine de una manera tan rara en este país que esa fue la comedia que se hizo, las películas que quedaron en el cine nacional y después muchos de esos actores, incluso hasta los técnicos, se vieron metidos en problemas serios porque estaban tratando de hacer cine y por otro lado había algunos que directamente estaban haciendo toda su producción cinematográfica durante la dictadura y que no, no había excusa para, para esos este, directores, sobre todo los directores, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, sí, con la facilitación que había de parte del Poder de Turno para que haya financiamiento ¿no? para, para esa película, tal vez. Sí, las de Mojarrita, las de los superagentes, las películas emblemáticas o, o, sí. o también la de Palito Ortega, esta que, que transcurría en la aeronáutica. ¿no? Son películas que claramente fueron propagandistas de la dictadura y que fueron instauradas para eso. Lo que pasa es que el cine nacional se vio atravesado siempre por distintas dictaduras y nunca pudo desarrollarse en este país Y por eso hoy tenemos los problemas que tenemos con, con el cine como está. Aquí, lo peor del cine es que cree que está bien o que cree que está en su mejor momento o que hay un nuevo cine argentino y en realidad hay que construirlo todo dentro del cine, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, a mí me pasa mucho con, eh, con el cine argentino que nunca me termina de, de cerrar. ¿no? Ve, trato de verlo, de, de consumirlo, de concurrir a, a alguna sala amiga cuando hay eh, algún estreno en el Gomón y demás. Pero es como que siempre me parece que que algo falta, ¿no? Como eh, claramente no, no tiene que ver con el, por suerte, no tiene que, tanto que ver con eh, el cine hollywood que tal vez está eh, comercialmente eh, más instalado en la sociedad, pero por otro lado eh, no lo siento para nada cercano al europeo, ¿no? Al capaz a la otra vertiente que pueda haber está como que está en el, en el camino a querer ser, parece siempre Sí, lo peor es que la herramienta está a mano porque claro. lo que vos decías del cine europeo el neorrealismo italiano se hizo con una cámara porque claro. fue el cine de la posguerra, no había nada Rossellini agarró una cámara que había ahí y hicieron el mejor cine que se hizo en la historia claro. no es un, un impedimento esto el, el gran impedimento que tiene el cine nacional es el mismo impedimento que tiene el desarrollo de la cultura, que tiene que ver con el poder y con lo que quieren, con el cine que quiere el poder, o lo que el Inca quiere que se filme. Entonces, sí, hay, un, hay un movimiento de abajo que está luchando contra eso también. En eso, en eso creo que... Claro, creo que en eso... Eh, todo lo que venga del Inca, lamentablemente, uno lo tiene que entrecomillar, porque no todo está purificado lo que pasa por el Inca. Digamos, hay diferentes comisiones que votan los proyectos que se presentan a concursar todos los años para ser financiados, y, y en el fondo no hay, no hay una votación democrática, termina siendo un, bueno, estos vienen de tal Cámara, estos vienen de otra Cámara, de, depend, dependiendo de qué Cámara, de eh, de filmaciones se venga, se sortean ahí un poco los lugares para, para todo el presupuesto que hay para ese año. ¿no? no, se acaba de estrenar una película que se llama Me Casé con un Boludo, que es una película de Adrián Suárez que tiene apoyo del Inca. Entonces la gran pregunta que hay para hacerse es por qué Adrián Suárez tiene garantizado el apoyo del Inca, si es el que menos guita necesita, además, claro. si la podría producir él. ¿Y por qué otras producciones que, son, que vienen de abajo o gente que está tratando de empezar, el Inca le cierra las puertas y no tiene ninguna posibilidad? ¿Por qué? Si vos ya tenés la figura, tenés la película y tenés el, el subsidio del Inca, ¿no? Es una manera de ver qué política quiere el cine para, para este país, ¿no? Sí, mismos tipos como Suar deben, deben eh, tener un exceso de sponsoreo eh, de, de parte del sector privado para hacer sus películas eh, y, digamos, qué necesidad hay de que el Inca salga a cubrir qué riesgo, ¿no? En realidad, en realidad solo está ahí para que se llenen más de guita. Digo, con esto muchos directores argentinos han denunciado en los últimos 15 años eh, los manejos que hay con la plata y como muchos directores eh, reciben un subsidio de 4 o 5 millones y en realidad terminan poniendo en funcionamiento un millón. El resto es todo un gran dibujo para quedarse con la plata o repartírsela entre algunos ¿no? que están metidos en el entongue. Sí, sí, como pasa en todos los estamentos del Estado argentino y del Estado latinoamericano. O sea, el, el sistema se trata de eso, de, de ver quién saca tajada de cada cosa. Pero en el campo cultural, el Inca no, no se puede decir que esté realmente brindando un apoyo claro a, a las nuevas producciones que realmente... Eh, me parece que es más interesante que verme casé con un boludo, qué sé yo. Ver a lo mejor alguien que está haciendo algo en un barrio con una cámara y que las nuevas tecnologías permiten que con una cámara pequeña los pibes puedan armar algo y ver que, de qué se tratan esas experiencias antes que ver más de lo mismo que además tiene el apoyo del Inca garantizado, ¿no? Sí, ni, ni siquiera se apoya a las pocas escuelas eh, que hay de cine, digamos, eh, estatales, ¿no? Porque ni, ni, si, ni siquiera hay, hay, un, hay, hay un gran apoyo a, a los estudiantes, a los nuevos directores que están formando eh, en los pocos lugares públicos para estudiar el cine, ¿no? Sí, sí, ahora ya tenemos entradas para Me casé con un boludo, ahora vamos a ir a verla cuando termine el programa ¿no? Exactamente Qué buena película eh, Además, además eh, retomando un, lo, lo que planteaba Adami con respecto al a Inca eh, Incluso eh, Nos han querido vender eh, Durante varios años eh, Que películas en donde trabaja Leos Baragria, donde trabaja Ricardo Darín También necesitan el, el subsidio del Inca Cuando en realidad también la levantan en pala ¿no? A ver eh, Ya, eh, que, que, que en un el público discurso pseudo-progresista no significa que no le levanten en pala no, no, no, obvio obvio que no no y además eso contribuye a que eh, eh, Ricardo Darín o ese tipo de actores es lo que quieren mostrar como lo que es el actor nacional, no tenemos que escuchar que no se puede discutir que Darín es por varios cuerpos el mejor actor de cine que hay en este país, y en realidad esto no es así, hay actores que tienen papeles de segunda línea, tercera línea, que son diez veces mejores que Darín, lo que pasa es que Darín ya constituye alguien que si lleva la presencia de Darín a un proyecto, el Inca lo va a financiar automáticamente, lo mismo que pasa con Suar y, y como vos decís son, es gente que no necesita realmente el apoyo de Linca para hacer una película que la tienen, no la quieren poner ellos y en el medio está todo el curro eh, el grupo de actores que participa de eso a veces eh, se da cuenta de la trampa, a veces no hay actores muy buenos que están haciendo producción profesional en la Argentina y que son excelentes, que están dentro de ese cine Pero acá el tema eh, central es eh, cómo, eh, este entongue que decía Mati, de cómo viene desde el Inca, toda la repartija que hay en el medio y, y habría que ver también, blanquear un poco ahí quiénes son los directores que están participando de eso, ¿no? Claro, claro sí, bueno, yo creo que si viéramos las listas de cuáles son los directores que se ven beneficiados, quedaría muy, no, muy a las claras. No es muy difícil darse cuenta. Sí, sí, quiénes son los que se están llevando toda la papota. Así que, personalmente me quedo diga, con Luis Siembroski en lugar, lugar de Darín, ¿no? Que actúa. Y es guionista, además, Siembroski, un gran guionista. Claro, y actúan es. para Policial Negro, por ejemplo, lo quiero ver a Darín actuando en una verdad. producción así, ¿no? Es, es para recomendar con lo que está diciendo. Hizo de Mílico Arrepentido en claro. las últimas películas de Darín. Sí, sí, sí. Dicen que le salió bien el papel. Hizo tres películas seguidas siendo de abogado, es como que tiene una, un desarrollo actoral. <risa> <risa>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 Luciano Arruga, de 16 años, fue, fue visto, visto por última vez, vez el 31 de, de, enero de, de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano, Luciano se lo llevó, se llevó la, la policía. policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que, que es, es la historia, historia de, de miles, de, miles de, pibes de pibes en los barrios, barrios más humildes, humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Estamos llegando al final de esta nueva emisión de, desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, uno de los temas que íbamos a abordar, eh, tratando de generar un, una nota telefónica, no, no, no pudimos concretar la comunicación, pero eh, bueno, esta semana se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellanea, 14 años eh, se cumplen y bueno, el fin de semana va a estar eh, la vigilia y la actividad en el Puente Puerredón, ¿no? Digo bien, sí. Sábado y domingo. Sí, así es. Bueno. Eh, la, la idea del, de hoy era tratar de hablar con, eh, bueno, con, con Alberto, el, eh, el papá de, de Darío, o con Leo, eh, en su defecto. Eh, Leo, Leo no, no estaba en Capital y Alberto no, no podía atendernos ahora. Particularmente en el día de hoy hubo... Eh, audiencias en Comodoro Pi por lo que tiene que ver con la reapertura de la causa, que, que bueno, que, que trata de buscar a los responsables, o tratará de buscar a los responsables eh, políticos, ¿no? Esta es una de las represiones que quedaron en la historia, porque hay, hay, el, el Estado siempre está reprimiendo, ¿no? Pero hay algunas represiones que, que quedan marcadas para siempre y en particular esta tenía un clima muy extraño esa mañana es como que Dualde ya había dado una orden clara de reprimir a sangre y fuego y todos sabíamos que eso iba a pasar pero no sabíamos que iba a ser tan siniestro como terminó siendo eh, y sobre todo como, como se pudo este, lograr el registro fotográfico de Franchotti eh, que, que quedó en la memoria también del pueblo argentino, que, que lo, cosa que tenía Clarini que no quiso largar hasta que lo tuvo que largar. Este, y, y a través de la publicación de, de todas esas fotos se pudo determinar claramente cómo había sido el fusilamiento y, y bueno, lo mismo de siempre, los responsables políticos eh, en libertad, eh, siguiendo este, dentro de la política y bueno, in, incluso bueno, Dualde ya está, intentó en algún momento hacer como un show publicitario, relanzarse, pero fue bastante patético sí. y, y tuvo que volver a, a, al narcotráfico, que es lo suyo, ¿no? Oye, particularmente hablando, hablando de la causa y de los responsables materiales, que hablábamos de Franchotti y otro, eh, otro de los policías, que ahora no, no, no recuerdo el nombre, que están condenados. Acosta. Eh, Acosta. Acaba Acosta. Acaba Acosta. Eh, la última vez que hablamos con Alberto nos contaba que... Eh, están eh, con prisión domiciliaria Se les ha dado este beneficio Y el domicilio que tienen es en una especie de campo Que uno no puede entrar O sea, nadie sabe si están realmente viviendo ahí O nada, no, no entiende la familia Cómo se puede hacer control De que una persona eh, mantenga Esa prisión domiciliaria en, en un campo en el cual ellos En una de las manifestaciones que organizaron En, en este lugar eh, Solo pudieron llegar a la, a la tranquera porque, bueno, claramente estaba custodiado, aparte no, no, ni siquiera se veía, desde la tranquera se podía ver la casa de la propiedad, ¿no? Eh, o sea, razón por la cual la FED dice tranquilamente, digo, ¿quién es el que garantiza de que esas personas estén ahí cumpliendo con su arresto domiciliario? ¿no? Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Creo que esa es una de, la, de, las, grandes, de las grandes cosas que pasan, como por ejemplo cuando Pinochet llegó de Inglaterra y se para de la silla de ruedas, y es como el, el gesto final de burla sobre los pueblos, Y, y esto también se parece a Menem jugando al golf con prisión domiciliaria, es como que es lo último, es una vuelta más para decirnos seguimos cagando de risa a ustedes no Sí, bueno, y con, y con todo el dolor que, que genera para, para los familiares, directo ¿no? y, y, y también yo ¿no? pensaba en esto, que, que vos hablabas eh, que el Estado siempre reprime y hay, hay algunas que, que nos quedan en la memoria por cuestiones particulares como las que vos describías y yo, yo me quedo siempre con eso de que eh, tengo la sensación de que eh, mediáticamente esta fue más fuerte que una final del mundo de Argentina Que la final del 86 Digo, Creo que estaba todo, como decía, estaba al caldo de, de tal manera La sociedad eh, estaba con partida a flor de piel por el dolor de la crisis que se estaba viviendo Y de toda la represión que se venía viviendo de, de, de días previos, de, de, de situaciones anteriores, y como que particularmente ese día estaba todo dado para eh, casi que uno eh, lo vea al minuto a minuto. Obviamente las fotos no, pero lo brutal de la represión sí se vio, se pudo ver, la, eh, digamos, eran valiosos eh, periodistas fotógrafos Eso se pudo ver durante el día. Los días venideros se fue viendo cada vez más. Yo creo que fue una semana de estar viendo y analizando la represión como si hubiera sido en una de las finales más importantes que se pueda jugar al fútbol. no sí. Como casi eh, 24 horas de programación en un montón de canales eh, analizando, viendo y por única vez o por rara vez los medios hegemónicos peleándose por a ver quién mostraba más de detalles eh, morbosos seguramente la represión, pero detalles que para nada cubrían como se suele hacer eh, a los policías y, y, bueno, y a la represión estatal en sí misma. ¿no? Sí, porque venía, el clima era, hacía bastante que, que no había una represión tan grande, Dualde ya la había anunciado esta represión, como que ya se sabía, por eso los medios estaban ahí. Lo que pasa es que Dualde toda la vida gobernó como un animal, Y las cosas que él hizo en, en este punto, esta represión, fue claramente una decisión, estuvo pensada desde el Estado para marcar como que el gobierno tampoco iba a dejar que avancen estos piqueteros que ya eran un, un poder muy fuerte. Fue una elección, quería. Claro, ver, pero fue una elección que le terminó saliendo el tiro por la culata a Dualde porque tuvo que este, adelantar las elecciones. Recordemos que fue algo que también lo convirtió en un muerto político. Sí. Eh, pero bueno, había que reprimir, es lo que tenía que hacer. Y nos recuerda que siempre estas represiones terminan en muertes y siempre los que mandan a reprimir terminan en libertad. Y, y quizá estas represiones como estas tienen que ver con un delirio de poder de Dualde, con un enfermo mental. Que quiso hacer eso Y a veces tiene que ver con cosas más siniestras Pero siempre los muertos son los muertos Así es, bueno, hemos llegado al fin Ya no nos queda más tiempo Para seguir hablando Esto ha sido una nueva emisión de Desde Afuera El programa de familiares y amigos De Luciano Arruga Y nos vemos la semana que viene, compañeros Nos veremos la, sí. la semana que viene Hasta la semana, que, semana vamos que viene llevamos con un tema de hermética en honor a Darío Muy bien